Gracias y, y muy buenas tardes, noches y a querida presidenta del Parlamento de Navarra, delegada del Gobierno, alcalde de Tudela y amigos y amigas de las autoridades. La verdad que salir ahora con papel tiene delito. <risa> Hablábamos de las oportunidades de La Ribera y yo estoy absolutamente convencida y me queda claro después de esta noche que hay una clarísima y ha quedado perfectamente bien personificada en los dos premiados esta noche, en José Luis y en Ricardo, y es una capacidad retórica y oratoria de altura y de envergadura. Yo estoy convencida de que esa sin ninguna duda es uno de los de las capacidades de las oportunidades y en cualquier caso, ah uh, en la felicitación a esos dos galardones no solo merecidos, y os lo habéis reseñado bien, eh merecidos y reconocidos por vuestros propios compañeros, por vuestras propias compañeras, por la gente de la empresa en la Rivera, en definitiva por Aer en esta decimosexta edición, esos premios, como digo, lo que vienen a recoger efectivamente mente es una trayectoria, es es un campo, es un caldo de cultivo importante en la Ribera de Navarra. Nos decíais golpeada especialmente por esta crisis. Sí, Cierto, y es verdad que algunas de las características de la economía propias de esta de esta zona en Navarra se han visto especialmente castigadas por por la crisis, pero no es menos cierto que las oportunidades en la Ribera de Navarra no sean especialmente importantes. Nos pedís a la administración que miremos a la Ribera, y claro que sí, ¿cómo no? Sin la Ribera Navarra difícilmente va a salir adelante de la crisis. Sin la una Ribera cohesionada, sin una Ribera con capacidad para ofrecer a nuestras nuevas generaciones oportunidades idades de desarrollo, pero eh con posibilidades de hacerlo aquí, en casa, en nuestra tierra, difícilmente saldrá Navarra, no y a la Ribera, difícilmente sabrá Navarra. Por lo tanto, claro, es eh, absolutamente necesario que lo hagamos de manera conjunta y también en la Ribera. Se han apuntado algunas de esas eh oportunidades eh, eh a la hora de de hacer más fuerte, hacer más potente, más cohesional nuestra sociedad, más rica también y que salga adelante. Y algunas de ellas están recogidas En lo que respecta a la administración y lo quiero compartir con vosotros, hablábamos de esa metáfora afilar hachas. Bueno, afilar un hacha esencial es lo que ha hecho el Gobierno de Navarra eh, en eh, la redacción de la estrategia inteligente de la S3 donde se observa con especial cuidado y se observa con especial ambición algunos de esos eh yo diría puntos fuertes que nos ofrece la Ribera al conjunto de Navarra. Estamos hablando, por supuesto, del agro, pero está estamos hablando fundamentalmente de la industria agroalimentaria. Esa posibilidad de internacionalización, que salgamos al conjunto del estado, que salgamos a España, que salgamos a Europa, que salgamos al mundo. Tenemos una oportunidad y en eso es en lo que estamos trabajando, pero no solo. Tenemos otras posibilidades muy importantes, muy interesantes en el conjunto de Navarra, pero especialmente en la Ribera. Estoy pensando en las industrias creativas y de la generación o de la creación cinematográfica, que tienen especialmente de caldo de cultivo también aquí en la Ribera. Todo eso requiere formación y efectivamente me quedo con la idea, yo creo que es muy interesante y efectivamente un campus que quizá debiera evolucionar, que quizá debiera evolucionar hacia aquello que es oportunidad en la Ribera de Navarra. Y por supuesto, una Ribera que debe mirar de forma conjunta y cohesionada también como Ribera y no en en visión exclusivamente centrípeta de Tudela, que deben mirar claramente al conjunto de la comarca. Y es la razón también por la que el pasado hace unos cuantos días presentábamos y tuve el placer y el honor de asistir también a una iniciativa que tiene mucho que ver, ese plan comarcal, seguimos afilando hachas, creo que es muy importante, espero que no nos cortemos finalmente, pero será solo un dedo y al final ese eh, bueno, mmm, menester arriesgar para salir adelante. Eso seguro que lo sabéis muy bien los dos, lo sabéis muy bien Ricardo y José Luis. Pero me quedo con otras reflexiones también y creo que son muy importantes, el valor del esfuerzo, el valor del esfuerzo en la familia, el valor del trabajo conjunto, el valor de estar acompañados como empresarios por vuestra familia, pero por el conjunto de la sociedad también. Yo creo que esto es importante, esa visión del empresario que tiene que ver mucho más con la generación de riqueza, con la cohesión social, con el que hagamos de nuestro entorno, de nuestra tierra un entorno afable un entorno interesante, un entorno por el que pelén nuestros jóvenes para trabajar aquí si así lo quieren y que tengan como digo esa oportunidad de desarrollo. Por lo tanto, con todas esas reflexiones me quedo y por supuesto con alguno de los requerimientos que se me hace desde AR como todos los años y que sabéis yo respondo, yo respondo gustosa. Es cierto. El gobierno, este gobierno y cualquier gobierno serio viene pidiendo un esfuerzo al conjunto de la sociedad, no un esfuerzo que nos haga menos competitivos, que nos haga más pobres, no, no es cierto y no tenemos más que ver la realidad de nuestra economía. Pero en este caso y lo y lo señalaba muy bien José Luis lo diferenciaba muy bien José Luis la realidad de nuestro nominal no, sino el tipo real en sociedades. Tenemos una capacidad competitiva muy muy fuerte desde Navarra y lo hacemos además mirando con ambición a cómo gestionamos luego todos esos medios. Tenemos en estos momentos y esa es una pasión de este gobierno, la ambición por llevar las mejores de las cuotas en inversión ánimas de Masí para el conjunto de la empresa, ese es el futuro no el esfuerzo que se pide en un mal momento que lo es, y lo es para todos pero que nos permite además salir adelante en una sociedad cohesionada porque yo creo que también para el empresariado es muy importante que tengamos en Tudela una revisión cierta y en el conjunto de la Ribera una revisión cierta de aquellos elementos que nos dan más riqueza social me refiero, por ejemplo inversiones en torno a nuestra salud pública, inversiones en el Hospital Reina Sofía. Inversiones en torno a la formación de nuestros más jóvenes. Estoy pensando en la colaboración con el Ayuntamiento de Tudela a la hora del pago al 100% del conservatorio inversiones en torno a las universidades que tienen sede aquí en Tudela. Es verdad que tenemos un campus en la Universidad Pública de Navarra, tenemos también quiero recordarles un magnífico campus de la UNES en la que también colabora el Gobierno de Navarra. Todas esas son herramientas y podríamos seguir hablando. Todas esas son herramientas que finalmente generan un humus, un campo que beneficia a la empresa que debe beneficiarla. Y por supuesto, el apoyo y la apuesta por las pymes Yo sí creo y y ha visto cada además los impuestos nos tocaba a las presas administraciones, está bien, a la general, a la a la central, a la foral y a la administración local. Sí, claro que debemos hacer un especial esfuerzo no solo porque estemos hablando del 85% del conjunto de la empresa, cierto es, sino porque además en general estamos hablando de esa empresa que no deslocaliza. Estamos hablando de esa empresa que vive territorio, que hace territorio, que crea territorio y que además busca tamaño, claro que sí, con ambición en todo eso, en ese trabajo que estamos realizando, el esfuerzo pedido. Yo estoy absolutamente convencida de que eh en este, como en tantos otros, el esfuerzo tendrá respuesta. Recuerdo y voy terminando ya porque si no esto se se alarga, recuerdo hace hace dos, tres años mi mi primera eh intervención eh y participación en calidad de presidenta de Navarra en estos en estos premios que se me requería una infraestructura esencial como es el canal de Navarra y yo os trasladé y además os trasladé convencida del compromiso que asumía porque trasladaba convencida el compromiso de un gobierno. Y os trasladé que lo veríamos. Hoy, este pasado mes de octubre, gobierno de España y gobierno de Navarra, hemos firmado en Canasa el acuerdo para llevar a cabo el proyecto de redacción o la, el, el concurso, el piego del concurso para la redacción del proyecto de esa segunda fase que nos ha de traer agua, agua de calidad, agua de calidad agua a buen precio, no sé si se ha dicho en algún momento, pero entiendo que también la empresa necesita agua a buen precio, por supuesto, las comunidades de regantes, por supuesto, eh la ciudadanía en su conjunto, agua de calidad, agua de buen a buen precio y agua hasta toda la ribera de Navarra. Hoy es una realidad que se avanza esos compromisos junto con el de otras infraestructuras que no podemos sino congratularnos porque las veamos y las veamos como debe ser y las veamos como debe ser con compromiso de estación en Tudela, con compromiso de conexión con Zaragoza, con compromiso con conexión con la Egrega Vasca y por lo tanto nuestra salida a Europa y yo quiero que veamos esos compromisos y no tengo ninguna duda de que los vamos a ver y por lo tanto como digo en esa evolución En este caso en en ese en esos 2 3 años ya que me ha correspondido compartir con vosotros una noche tan importante eh aquí en Tudela el esfuerzo pedido tiene respuesta tiene respuesta convencida y desde luego un único objetivo que Tudela, que la Ribera y por supuesto que el conjunto de Navarra salga adelante de una crisis que no por dura no ha de dejar de ser algo que superemos y dejemos atrás. Y desde luego, difícilmente hacerlo sin personas como los hoy homenajeados, a los dos, Ricardo a José Luis, a vuestras familias porque entiendo que han sido eje también fundamental e importante. Muchísimas felicidades, felicidades de corazón.